Undercover con Baker Street, una canción de 1992. Undercover, un proyecto musical que trajo este viejo clásico en ese momento haciendo una versión moderna para los 90 de la canción original de Jerry Rafferty de 1978. Buenos días, ¿cómo están? Después de mis preguntas de Roberto Pombo, DJ Nelson Pacheco, que está en la consola. Gracias por estar ahí, por ayudarme a buscar estas canciones en este turno. Dos horas. Con estas dos horas tenemos para entretenernos. Música de los ochentas, noventas, de los años、eh, del dos mil para acá. Yo soy Montoya y desde ya quiero invitarlos a participar activamente. Sé que ustedes tienen un mejor gusto musical que el mío. Entonces, yo pongo algunas y ustedes pongan otras. ¿Qué se les ocurre? Déjenlo en Twitter en el numeral back to the music o numeral música W. En arroba W Radio Colombia y arroba Monto Cuarenta. Y en Instagram, que me encanta porque ahí podemos conversar más largo, más largo y tendido en arroba Monto Cuarenta con arroba W Radio Co. Seguimos con más canciones y esto viene, bueno, esto es otro clásico de YouTube que ha sido noticia en las últimas semanas porque el 17 de marzo han anunciado que lanzarán su Songs of Surrender. Songs of Surrender,、eh, de esas canciones, son 40 canciones en total, que se han repartido entre todos los integrantes. Ya es una colección de canciones que vienen haciendo periódicamente. Pero bueno, estaremos atentos. Por ahora, este Pride in the Name of Love ya ha sonado en esa versión distinta, traída a este Songs of Surrender. Así que, pero esta es la clásica. Esta es la de siempre, el que conocemos, y suena aquí en W Radio Colombia. Bienvenidos. r y o n